Hoy viene para estos días un festival cultural interbarrial que tiene que ver con eh, que pibes y pibas se pongan a hacer videos revolucionarios para la semana de mayo. Vamos a hablar con Pablo Ferrero, que es el Secretario de Cultura de la Municipalidad. Pablo, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Juan, para vos y para toda la audiencia de Radio Germés. Bueno, contanos primero de qué se trata esta actividad que están proponiendo. Bueno, eh, un poco lo adelantaste, se trata de, de un concurso interbarrial eh, ...para el 25 de mayo... ...¿cómo es la metodología?... ...bueno, la cuestión es que... Eh, cada, ...cada familia... ...en distintos barrios... Eh, ...tienen que compartir... ...a un mail y a un... ...y a un whatsapp... ...que nosotros eh, estamos... Eh, ...publicando en redes sociales... ...en los cuales... Eh, ...la familia tiene que... ...enviarnos cualquier... Eh, ...video de cualquier expresión artística... ...digamos, o jugar a, al teatro... ...o una canción un dibujo, o si alguien quiere pintar un mural en su casa, eh, bueno, de distintas maneras, eh, poder eh, ver cómo la ciudadanía santa roseña interpreta o, o valora o, o cómo se imagina eh, el 25 de mayo, o sea, un 25 de mayo pasado, un 25 de mayo futuro, un 25 de mayo presente, eh, bueno, eso es, eh, y que cada barrio o cada familia, eh, vamos a ver eh, qué barrio envía más más videos o, o, o expresiones artísticas y en función de eso el que, el que gane va a tener nuestra primera acción cultural en el barrio post pandemia cuando, cuando nosotros, se acabe la cuarentena, cuarentena. hay, hay un plazo hay un plazo para participar es hasta el 20 de mayo porque nosotros después nosotros más allá del eh, queremos hacer una un, compilar todo lo que nos manden y poder hacer micros y videitos para redes sociales de la participación de la gente. Uh -huh. Bien. Hasta el 20 de mayo tenemos tiempo. ¿Están elaborándolo con también con las organizaciones barriales, eh, ya sean las comisiones vecinales o algunas otras que sean referentes de, en esos territorios? Sí, eh, nosotros eh, directamente lo articulamos con Comisión Vecinal, que, que está a cargo de un área del municipio, y mandamos toda esa información y que, que ellos lo faciliten, y algunas organizaciones que nosotros tenemos identificadas que trabajan desde lo cultural, Eh, o con las bibliotecas populares y demás eh, se ha enviado la información también a ellos muy bien pero está articulando más que nada eh, el área de comisión vecinal uh -huh. pero y... tiene la idea bien eh, bien que se articule así perfecto y Pablo aprovechamos a, a consultarte cómo es el funcionamiento no solo de la secretaría sino digamos del el laburo de la cultura en la ciudad en este tiempo tan especial, ¿cómo se están organizando en el municipio, la, los talleres, las actividades, ¿qué es lo que con, cómo están mirando lo que viene además? Nosotros, eh, bueno, vamos a partir de la base que la pandemia puso sobre el tapete un montón de cuestiones que para las cuales eh, no todo el mundo estuvo preparado, ¿no? Eh, y bueno, en el caso de la cultura, que es un rubro que, que va a tardar mucho en activarse, porque tiene que ver con, con la gente, y una de las cuestiones es que todo lo que son las tecnicaturas, los talleres y demás, eh, nos adaptamos eh, lo más rápido posible eh, con el tema de clases virtuales y, eh, para no desatender a lo, las personas que estaban eh, anotadas en esas, en esas cuestiones. Uh -huh. Pero también, eh, bueno, repensando toda la, la cuestión cultural de cómo cómo encaramos toda esta, esta situación, y, y bueno, la realidad es que no estamos lejos o, o distantes de lo que todo el mundo está planteando en, en redes sociales, bueno, nosotros también hicimos, pusimos en las redes las galerías virtuales, toda esta cuestión que tiene que ver con los trabajadores y las, y las trabajadoras del espacio de la Secretaría, pero lo hacia afuera el cómo nosotros podemos asistir al área cultural o a los artistas, digamos, que están, la, la están pasando muy mal. Bueno, nos hemos puesto en contacto con distintas asociaciones, en las cuales eh, estamos viendo la, la forma de bajar algún, algún dinero como para poder asistirlos. Y eh, en estos días estamos pensando en una situación de, en una plataforma de streaming, para poder trabajar eh, desde el teatro, eh, obviamente únicamente con el artista y poder generar algún tipo de ingreso a un fondo común, a un fondo solidario, para poder asistir a distintas, a distintas artistas que nos han venido a plantear una situación problemática. Uh -huh. Pero eh, también eh, bueno dejó al desnudo esta cuestión que eh, hay una precarización laboral en el área cultural y que nosotros solo tenemos que, que mejorar. Y en eso estamos poniendo un poco la, la atención, en, en ver cómo empezamos a trabajar eh, el concepto de trabajo cultural, que me parece que eso es algo que eh, no todo el mundo está percibiéndolo. ¿no? Bien. Pablo, ¿y la, hay la. hay en este momento eh, en, en marcha o gestiones con algún programa nacional que pueda atender esta problemática? No digo la del, la del laburo negro, porque es una cuestión más profunda, de más más proceso, uh -huh. por supuesto, pero eh, en la urgencia. Eh, ¿Hay alguna este, posibilidad...? De, de recursos de otro nivel que uno imagina la municipalidad tampoco cuenta con, con esos dineros No, la verdad es que la, la municipalidad no, no tiene ese fondo pero eh, todos los, los mecanismos digamos que se están haciendo es eh, sinceramente son medio como um, ad hoc, digamos la, como te decía la pandemia puso sobre el tapete eh, un, una dificultad de financiación Eh, real en ese tema eh, por ejemplo en, en, a nivel nacional nosotros hemos tenido contacto y demás con, con áreas del ministerio y, y la mayoría de esos de esos programas de financiación y demás eh, están atendiendo a la, a la problemática de la pandemia y, y hay cosas que tienen que ver con capacitaciones con cuestiones muy puntuales pero no en cuanto al, a la cuestión financiera en sí ¿no? a los recursos en sí Claro. Eh, yo, ni bien pudimos, nosotros hicimos los contactos, pero bueno, por ahora no, no, no hay algo concreto en eso. Más, sobre todo ahí en, en los centros descentralizados, de ¿no? En, en el INAMU, en el INCA o en, eh, o en el Instituto Nacional del Teatro, esos entes sí tienen algunas cuestiones que nosotros estamos tratando de articular o hacer fondos comunes con ellos. Pero no hay algo, no hay un programa como lanzó hoy Alberto. De, de, del armado de las viviendas, por ejemplo, no hay, nosotros no tenemos eh, conocimiento de eso ahora en, en, en el ámbito cultural. Bien, Pablo Ferrero, muchas gracias, más vale que si querés agregar algo más ahora mismo te escuchamos. No, eso justamente, no. Eh, nosotros vamos a trabajar en función de ver cómo generamos, eh, primero de lo simbólico que hoy no, no alcanza, no, pero sí eh, empezar a hacer un trabajo desde el Estado, ...hacia adentro y hacia afuera... ...en cuanto a eh, reconocer a la cultura... ...como un trabajo... ...como algo que tenemos que valorizar... ...que tenemos que valorizar... Digo, esto ...de, de poder que, que estén... ...lo mejor posible... ...que haya una suerte de... ...de que no se trabaje gratis... ...o por, o por los mangos... Eh, ...de buscar... Eh, ...la forma de poder... Eh, ...ver fondos de financiación real... ...a la industria cultural... ...es decir, ver que eso es una industria... Y bueno, en eso vamos a empezar a trabajar en, eh, esta cuestión. Gracias de vuelta. Gracias, Juan. Un abrazo a todos. Y a Pablo todas. Ferrero, el secretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, nos trazaba un panorama de cuál es la actualidad del sector en este tiempo de cuarentena. La mañana, quermecera, hasta el mediodía, en la 106-1.